Este es el momento que todos esperan con la atención necesaria, el reposo mental y el cuerpo moviendo las patitas de acá para allí porque viene Juan y Epián con sus videítos a troche y moche. Gracias. ¡Hola, Juan y... No sé por qué le ponés, <risa> Juan, Juan y Ben. Viste, te hace enseña, levantá, levantá, que viene como medio... No, me bueno, pero... Vamos arriba, punchi, punchi, punchi. Tranquilo. No se entiende, no se entiende Y también preséntelo a Armando Ah, Armando estaba acá Pensé que venía a usar la computadora solamente no, Hola no. Armando Vengo, hola, ¿cómo les va? Vengo justamente a disfrutar del video en vivo Acá lo quiero, quiero sentir el aliento de Juani en, en la nuca Bueno, eso es muy fácil ¿no? bueno. para la, En la nuca Yo te digo, este, comí pastas al mediodía No me lavé los dientes cuando me levanté Un estofadito importante. se sí, que... sí, lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo. Ay, bueno, no sé, Bueno, ¿qué, no sé, qué? Sprint, Johnny, ¿yo ¿qué traje? No, no ah, Juanny, Bruce, ¿dónde entré en la voz? A escuchen un poco. Nació te... en, en Estados Unidos. A, escuchen, ver. a ver. Te, te lleva llegó algún lado de la voz del tipo? A ver, subirlo un poco, Pablo. Sí, subí. Tengo la punta de la lengua pero no lo voy a descoltar. Bueno, este eh, es considerado este uno de los nuevos eh, maestros de la guitarra. ¿Mm? Steve Ray Bogart. No, bueno, ¿Cómo? no porque estamos, no, no lo considera, él, él ya no, no no lo considera eso. <risa> es uno de los viejos. Este, estamos Clapton, escuchando al señor murió. eh no, Clapton tampoco murió, este, ¿No? pero no no no no nah. no no no no nada que ver con, con Pero es un maestro de la guitarra. También, también. Bueno, Jack White es es ah, es, sí, es, es la persona que estamos de la cual vamos a hablar hoy, Jack White, eh, el, el precursor de la banda también eh, White Stripe con esta muchachita que se llamaba Meg White. Son todos blancos, Meg White banda. y Jack White hicieron eh, los White Stripes, se separaron, él empezó a hacer ¿Era parejita? Hay, Había Hay un montón de historia, ellos no dicen que eran hermanos, otro día que eran amantes. Bueno, se puede ser hermano y ser amantes. Hubo casos Juan. Pero bueno, no, no, no, la verdad es que no, no no Eh, vos decís que este muchacho Jack eh, White es sí. eh está ahí en el top Fai de los guitarristas... Sí, está está está considerado un, un gran guitarrista y, y un gran creador también me parece porque por los sonidos que, que, que maneja él, más sucios también hay ahí hay, hay una búsqueda en, en, en las raíces de, de, de lo que es la fabricación de la guitarra y los sonidos de la guitarra que él tiene que, que son interesantes eh, bueno, bueno, fabricación de la guitarra literalmente sí, sí, sí, de, de, de, de lutier de, de, de, de los sonidos este de, de, de los primeros sonidos, los más eh, no quiero decir naturales Para, no, vos no. me decís así y si fuera una criolla yo casi que me, me puedo pero dar no, una idea o una no acústica, pero con las guitarras eléctricas claro. ¿cuánto incide el luterismo? el ¿cómo le das la impronta? Del y sonido? los micrófonos, los micrófonos en, las, en las violas influyen mucho este ¿qué micrófonos tienen? ¿Qué, qué, ¿qué distorsión usan? Y, y este es un personaje que usa mucho de esas cosas Mucho eh, mucho de todo eso eh, y, y en este disco Que es el último Que, que sacó Que se llama Bording House Reach eh, eh, La verdad que es un disco raro es, es, Lo estamos escuchando Él, él tiene una, una voz Bastante bastante particular Que, que por momentos Parece desafinar y, y, en, y, y en este disco Creo que juega muchísimo Pero muchísimo con eso ¿Y musicalmente Lo podemos encasillar En algún género O, o se complica ahí? Mira, para mí es, es una mezcla de blues, de rock, de, de, ah. de... Por eso te digo que lo, que lo asocian mucho, pero qué sé yo, como con Zeppelin, con, con, con esa forma de tocar más sinfónico. Sí, pero pero si bien no él, él, él es por eso te digo, él es mucho más este simple en la forma de tocar, no es, no no no es una persona que te llena de 50.000 tonos una una canción. De hecho, el video que vamos a ver que se llama Over and Over and Over, <risa> eh, encima, encima, encima o como sobre sobre sobre sobre eh, es una es una canción rara, es por momento es estirante. Yo digo cuando cuando por ahí hay, hay, hay tonalidades que, que, que, que están al límite que, que, que te ponen nervioso. Y además el video, porque esto es el Armando video. los villitos de Juanín, claro. ¿no? Claro. Exacto. En el video... Este... ¿Jack White? Sí, ¿lo, eh. ¿lo conocías, eh, Armando? Sí, a Jack White, sí. Y Over and Over and Over es justamente el tema que vos has elegido y el que yo he escuchado también. Bueno, el videito uh -huh. de, de Jack White que, que vamos a pasar hoy, eh, este la canción se llama Over and Over... También hay, en el video está ese como un look, claro. ¿no? Que siempre vuelve al, al punto de partida, pero con, pero con una diferencia, como una espiral, ¿no? No es un círculo vicioso Donde vos te repetís Es como una espiral Donde volvés casi al mismo punto Pero con una diferencia Entonces va cambiando visualmente Es muy eh, eh, muy estimulante Porque los colores blancos Los azules me gusta, me la pintura mucho. La pintura de cómo, eh, cómo chorrea por las paredes sí. la, la, la, la, la, Es una escena muy simple una habitación es con un cuadro un, Para mí es un cuadro Sí, es un cuadro Es un sillón una puerta mm. al frente y sí. en el otro enfrente de John como una escalera ciega que viene bajando sí. y hay unos pocos personajes que van rotando y que van cambiando la vestimenta, las tonalidades de la uh, eh, amorfos, no sé que sí. no, no se le ven las caras. Y, y está bueno porque eso es, es como una capa sobre otra capa, como un look como que vuelve sobre y sí mismo y cambia. Una particularidad el, el, el la utilización del blanco, ¿no? Mm. Muy bien. Muy Obviamente bien, juega bien, con la, está, está viendo el video. Está bien. No, no lo estoy viendo, pero sé porque lo he visto, Juan. Claro, está bien. Yo juega con, juega con, con su apellido y con, claro, con eso, obviamente. Seguramente lo ha pasado en el canal de la cooperativa. Exactamente. Sí, ¿cómo se llama? ¿Siete colores? No. El programa de música. No, pero no, no el fue... El de que pasa medito. No, ¿Siete no, colores? No, no precisamente en Siete ¿no? colores, ah. pero sí, lo vi bueno, ahí. Bueno, eh... Y es nuevo, además, es un lanzamiento, no sé si no es de este año. ¿Podemos escuchar este la canción del último disco del señor Jack White? Born in House Rich, vamos a escuchar la canción Over and Over and Over de este último disco. Hello. Welcome to everything you ever love. Brought to you by We'll